De aquí, de allá y de todas partes. Relájese un poco y comparta esta noticia. Información general en la radio. amigos del club virtual de montaña tenemos la segunda comunicación vía skype del club virtual q u é tal muchachos c ó m o están hola、sí. hola Rodrigo c ó m o anda s Gus bien c ó m o anda s estamos tomando una fagarna ese con los mochos Ah, la pasas más, ¿no? sí. sí. no hay que castigarse mal sí. Sí.、No justo, no、justo, la toma que estoy que te escucha Tenemos también la comunicación de Jorge, nuestro payaso Jorge Grossi. Buenas noches. Al payaso Pintín se le pinche la cara. Pero recién hizo la transmisión con Webcam,、eh, nuestro querido payaso del club, y no t e n í a puesta la nadie,、eh. me asusté un tanto. Tenemos a Facu también, de la provincia de Mendoza. Hola Facu. ¿Cómo andas Facu? ¿Es v o s del más allá esto? Sí, más o menos. <risa> <risa> a mí también me dio miedo. Facu,、mm, Facu, está con algunos problemas técnicos, parece. O viene de la Antártida o de voces del más allá. Gente, ¿escucha bien? Sí, s o y Facu. A ver, Facu, te vamos a pedir por favor que te alejes un poquito del ah, micrófono, ah, que、sí. no lo pongas tan cerca porque se escucha muy、oh. raro. Sí, sí, es que en verdad no es un micrófono, son u n a s camaritas web que lo tienen incorporado al micrófono. Ah. Ahora te escuchamos mejor Facu Bueno genial, genial、Me、O s e paré Si e n c e n d e s la cámara vemos la dentadura <risa> <risa> <risa> Sos nuevo vos no? Exactamente, bueno eh,、hey, que s o i nuevo Ustedes se conocen todos con todo No? <risa> no, para <nuevo. risa> nada <risa> Acá mejor no conocerse, ¿eh? pero bueno, es lo que hay Y si no, preguntale a p i r a t a s Entonces está muy mal el pelo <risa> Anda, Andate que estaba el tiempo Noventil, e n Falta que c u e n t e cómo me inicia. ¿Estás s t e seguro vos que crees que cuente cómo te hice la iniciación? A 4600 metros de altura.、Uh, Ahí me está pidiendo la gente de Cruz Pampa que mandemos la historia de iniciación a 99 anécdotas r e m o n t a d a Le dije, no, imposible master. ¿Estás Santiago conectado? A ver, Santi, ¿por San dónde、cielo. estás? Ah, Santiago, ¿Dónde está Santiago? ¿Y Cornetita <risa> es de.? e d ó n d e es Cornetita? A Santiago le quedaste Cornetita. A Santiago le dicen el Corneta Dulce porque toca la bocina a n t e c o c i n a Está con frío, tiembla toda la transmisión. <risa> ¿Cómo vivo? No s é puede hacer p u e n t i n g y, y Skype a la vez, loco. Claro. No, el j u e t o porque el otro día, la otra noche, Santiago. Bueno, ahí te dejó a l o Santiago estaba comiendo e m p o n a d a adentro del horno de cocina y mientras comía tocaba una c o r n e t a y t a no le n e í a nada. Bueno, nos vamos a ir con un pedido de nuestro payaso. o q u e vamos a poner, j o r g i t o Bueno, de mi parte, el payaso de YouTube de, de, de Montaña, un abrazo para todos, e s p e c i a l para los que no están acá. Un fuerte abrazo y le dedico el tema de d i v i d o Sister para todo el mundo. to